Una ciudad es mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Beauty pool Preséntate, Billy, yo me apropi. Bueno, bueno, ¿qué tal a todo el mundo? Mi nombre es Diego Martín Jiménez Listo, Justo ya está Con Parodia hacemos la noche en Radio Universidad La noche en Radio Universidad consta de muchas cosas más es cartita tra... dura una hora sola y sí, sí, pues sí. Es así el pedacito de Rusia que nos toca En la banda horaria, qué sé yo Ya no tengo más explicaciones que darle a la gente Porque la gente tampoco me para en la calle y me pide explicación ¿Qué hora es hoy en Rusia, en este momento? Ah, 7 de la mañana Pero ya es como Pará, como hay parte, como Siberia, que está muy cerca del norte, sí. muy vas, está muy al norte. Muy, muy norte. Porque el norte como lugar no existe. Cerca del polo. El norte es una dirección. ¿Entendés? No. Se... porque no porque nunca llegas al norte, ¿entendés? siempre da la vuelta, claro. Siempre hay algo que está más al norte. Claro, no. sí. Si te parece el. Una... Claro, no habrá, porque está bien. El... Si, el... si llega al norte, llega al polo norte que está el. Si llegas al polo, al medio del polo. Claro, llegas al norte. ¿Sí? No sé. Ah. Creería que sí. Pues la aguja empieza a girar. Uy, uy. A ver, decirle a la productora que llame un. <risa> ¿Qué sería? La productora. Un psicólogo. Un físico. No sé a quién habría ah, que llamar para, ay, para resolver eso. Hoy escuchaba un programa de radio un ratito, escuché la ¿Sí? mañana, no sé por qué aprendí la radio. Sí. Y, y escuchaba, ¿cómo se llama? Un programa de radio en el cual había producción. Había alguien que, qué sé yo, por ejemplo, a quien vos le podés pedir algo. Claro. Desde acá adentro. Por ejemplo, se te ocurría hablar, escuchaste una curiosidad en el día. Sí. Una cosa que te llamó la atención. Y como a ser mí, humano. Llámame a. Claro. Como ser humano mostrabas ignorancia al respecto y querías saciarla o satisfacerla o cambiarla por conocimiento. Entonces, por ahí, de repente, pa. Yo te hablaba un abogado al aire y te contaba no no lo que quiere decir el caso este entonces oh, entonces como que se ve un debate interesante lo cual era muy constructivo para la gente que lo escuche y para el propio conductor ya está así estamos güey. a mí me está matando la ausencia de, ¿De cortina de una cortinilla no sé qué está haciendo pero en un momento hubo una le da, le, sí le da un tono muy muy medianoche Una una una una pena sí, a, a todos los directivos de la radio, pero nos estamos cayendo pedazos. No, es, verdad. es triste, es triste para mí, yo, yo me pone me me ¿En Qué pena. tristeza, Billy. Me apena. A ver. ¿por? ¿Qué es sus Amery Eh, parece tú? un no, parece una excla, una exclamación así. Ah, la puta que lo parió. ¡Ay, Jesus se y así, suena así, una exclamación. Si me lo preguntás así al Tumtum. Me lo preguntaste al Tumtum. Sí, te lo pregunté al o... Tumtum. Jesus American, una banda inglesa de... Opa. Se había quedado dormido arriba de los controles Por la borrachera, Mati, y ahora volvió Ha vuelto la cortina Jesus american Chain, banda inglesa A ver. ¿Sí? ¿Como quién? No. ¿Cómo... ¿Hay alguien que se duerme? ¿De la borrachera? Como... Arriba ¿De los controles, Mati? Como tirador no. láser ¿Vos nomás? Eh. <risa> Jesus american Mary Chain, entonces... Dica del 80. Dica del 80, bien, bien Ander. Bien. Bien por abajo de la superficie. Está bien. Andaban en los subtes, los subtes de Londres. Como Facundo no, Arana. Facundo pasa? Arana, este actor rubiecito. Oh, empe empezó. No. Empezó tocando. Podemos terminar para terminar un tema? Empezó tocando Yo lo termino este, lo termino siguiente sí, Lo redondeo. Empezó tocando el saxo y después llegó a ser quien es hoy. Tuvo un problema de cáncer, lo superó. Es... como dije que se llama? Ah, claro, no. No, no, tiene una forma distinta no. de ser copado. Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. No importa. Después vamos a abandonarlo ahí al tema. Sí, Susan Murchin. Entonces estamos en el under eh, inglés de la década del 80, por los que crearon un poco el sonido que después también tomó eh, Sonic Youth en Estados Unidos. No me gusta cuando decís Sonic Youth. Muy... Youth muy muy el, el concepto de wall of sound sí Opa. que es el, el pared sonora así mucha guitarra, wall. un sonido así que vos entras y te golpea Chá. te golpea te algo golpea así la como quien, como quién como si ¿Cómo golpea... quién como quién, quién sería quién suena así como un sonido de... ¿Y, de... y nada más? y un montón de bandas inglesas que después... a ver una que yo conozca no, no, ninguna Sonny bueno. Youth en, claro. en Estados Unidos, claro, bueno. Yo soy Sonny lo único que lo conozco el video de Macaulay Culkin. Entonces, los Jesus and Chen siguieron tocando hasta 1998, ¿sí? o sea, ya, Sacaron ya, ya, un disco que llamó Monkey en el 98 y sí. se separaron. Que basta. No más. No va más. Se Son acabó. dos hermanos, dentro de la banda había dos hermanos, los hermanos Reed, ¿sí? ¿Cómo como los, se llama Jim Reed, el chama Shimrit, él lo llama William. Como los que hacían tun tun tun tun tun tu. Claro, White tum, Stripes. Gracias. Es hermano y hermano Estos son tum, dos hermanos tum, tum, tum. varones. Se decían que, que, que fifaban entre ellos. ¿Quién es? No sé, Porque comentario sucio <risa> del ambiente, pues. <risa> me lo dijo el otro día uno de los dos hermanos, William Reed, <risa> Eric Clapton me lo dijo. Deja dejó. la banda. Y entonces el otro dice, nada no, si se va <risa> mi hermano." Vamos a desarmar la banda. Uh -huh. Desarmaron la banda. Qué fiel. Entonces, Qué fiel. este Jim Reed, que es el que dijo, bueno, desarmamos la banda. El otro se fue y grababa su disco por su lado. Y este dijo. Y bueno, me agarró un par, los que quedaban en la banda, y formó otra banda. Una banda se llama Free Hit, que sacaron un disco. Sí. ¿Vos? Que tocan desde hace un montón, pero que sacaron solamente un disco que salió el año pasado que se llama Back on the Water, ¿sí? De vuelta en el agua, al agua, de vuelta al agua, sí. Así que eh, vamos a escuchar, Dale. justamente a Frigid la banda, porque Jesus and Mary Chain ya lo hemos pasado bastante. Pero no nunca más. Bueno, Jesus and Mary Chain se unió de vuelta oh, este año. que lo pario. Volvieron a tocar juntos después de nueve años. ¿Por qué? ¿Por el 27 de abril de este de este año, justamente del 2007. No hace mucho podría haber esperado un año y decir bueno después de 10 años volve". yeah, no. volver después de 9 después de años no tiene after 9 no years we come back here to this beautiful place hello michigan así que para todos los fans de jesus and mary Jane, que hay un yeah. montón hay que ver si están despiertos hay que ver <risa> si están escuchando esto en este momento <risa> pero por las dudas uno lo tira al aire mirá, mirá si, si llega uno lo pesca miren si llega a ver esa casualidad sería genial así que para todos los fans de jesus american esta es la otra banda de jim reed se llama free hit vamos a escuchar dos temas primero down y después The de Choo fast free hit él eh, también es para el sonido de jesus american okay? Este es para el sonido también no, no, no. debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. me gustaría que vengan Estuv estuvimos recién ver, con Matías está? tratando de, de descubrir un ruido uh -huh. que empezó a hacer en la sala de operación yo no sé si en cualquier la momento sala sea. de operaciones o no el quirófano el quirófano sí, ¿no? el quirófano del otro lado ahí está bueno nosotros lo vemos yo, yo no sé yo tengo miedo que empiece a, a caer agua de golpe, que, que sea la alarma anti al incendio Mati no tiene prendido nada en este momento me está, está llamando y nunca igual Así que no pero sé, el ruido que, eh, que si explota la radio Ustedes se darán cuenta Si dejamos de transmitir es porque no, explotó Claro, sí, cuántas veces Mirá, dejó era de un transmitir de, de alarma, bueno Pero hoy realmente va a ser por eso Hay, hay, hay aparatos que, que Prenden lucecita, uno los toca y prenden lucecita Es más misteriosa que la isla de los Realmente Esta pa. radio ¿Qué, qué cosa que no voy a poder decir nunca porque no tengo, no vi nada Entonces es un chiste que no puedo hacer yo un ignorante, más, es, más misterioso un que ignorante. la isla de los a mí me decís lo y yo sueno a, a me suena como se llama el enanito ese a tatu diciendo el avión es lo único que dice la que ¿Por me y lo de Gilgan, porque era una isla lo de ah, la, isla, no, de no. la fantasía, lost, isla de la fantasía, uy se se va, paró, no. no le no le que pase <risa> claro. un tema ni nada. Pero bueno. Vamos a un tema. Esa te haciendo <risa> no, The eh, Far Far Fears, no, haciendo Ferte, no, Far Far callate, Far. Cállate, cállate. Vamos con. espera, eh. Sí, lo de Australia ahí. ¿eh? ¿O no? ¿O me lo olvidé? ¿Sí? ¡Póngale! Ah, esta ¿Qué? ¿Ah? también viernes? ¿Viernes eh, fue 22? Sí, ¡Lisandro, Lisandro! lisandro sí, bueno, escucha esto! ¿Viste? Estamos, ¿Viste? Estamos saliendo en radio. Sí, no, no, Somos no, unos no, grosos. No se sabe. ¿No? -palky. Con la frescura del primer día. Good night. My name is Russell Crowe. I'm here for recomendarles mi país. Australia. Y en Australia... We use the boomerang para extinguir de dodo. We filmamos cocodrilo dandy and we dejamos aporrear in the fútbol. But the idea in this bloque is hacerles know nuestra music aquí en Yolki park oh. Música australiana en Yolki Esto suena australiano. No sé. ¿Quién es el cocodrilo Dandy? ¿Cuándo volverá cocodrilo ay yo tenía que aportar Se de... murió. Paul Hogan. Paul. Paul no. Paul Hogan. Paul Hogan. No. Paul Se Hogan murió. está vivo. Sí. Paul, Paul Hogan. Hogan. Paul Hogan. Era... Is dead, sí. Paul Hogan. Me parece que sí. Are you sure? Is dead. Oh. Se lo comió. Un... Lo mató una raya. No. No es el otro. Salame. Es el cazador de cocodrilo El cazador de mito a de pito No, no, no confundámoslo tanto Porque después la gente en casa Doña Rosa ¿Qué? ¿Doña Rosa? ¿Qué le pasa a Doña Rosa? No sé Pero no si se llama Doña Rosa la señora sí. yo, yo Doña digo la y su dos marido Yo le digo la señora Yo sí, no sé ah, si sí. Es la señora la Que señora. se enoja qué machista? Cuando hablamos de, de aborígenes, por ejemplo Es machista Se ofende la gente Qué, qué heterosexual que es La banda de Australia de hoy se llama sí. Dance with Voices, sí, Danzando con lobos. Dance with no, no, no, no, no, Voices, Volves. Voices, Wolf. Voices, Voices, está bien. ¿Sí? sí, bailando con voces. Está bien. ¿Quién no? ¿Tá? ¿Quién no? No con voces, con Miguel. Con Miguel Voce también. Ah, okay. con Buster. Eh, no sé, no. Eh, nos falta una tú, banda eh. de dance rock, sí, de rock bailable. Claro, de Melbourne, saben. Melbourne. Ah, algo Segundo, para de Australia. de Australia? No sé, pero en Melbourne se corre el campeonato de, de Fórmula 1, una carrera. Sí. Ah, ahí está. Estoy bien. Un punto para Así ahí Así que, no, medio y ah. bien, contra. resta medio punto. Por un comentario totalmente inapropiado. <risa> La música que hay en ellos, Calle en ellos, más allá del dance rock, que es un género que es imposible de, de, de definir ni de nada es una especie de new wave sí con eh, algunas cositas electrónicas ajá no sé si sirve de algo no si sé. aportan algo a la descripción, no sé. es una nebulosa en realidad eh, tocan desde hace dos años y lo único que tienen es un pequeño EP ¿sí? que otro macro EP decimos, un extended play es un disquito que tiene cinco o seis temas nada más yo no Porque lo sabía la, esta no línea se pasado, animan que era a grabar un, un disco entero no tienen plata para pagar el estudio lo que sea entonces graban un ep y lo muestran ahí. la, eh, la otra vez hemos pasado una banda en un estadio previo inclusive que era la, la banda que te hace cdr claro. ¿Te acordás que hablábamos el otro día la, Mom, y el no? previo eh, la banda que te hace un demo a un demo es menos que un cdr sí, claro Que es, un CD, es un CDR pero con tema grabado chotamente ah brío, chotamente eh, el EP se llama Cold Colors y ¿sí? colores fríos y vamos a escuchar a Dance With Voices haciendo Replay Model sí como si alguien le hubiera mandado un mail sí. diciendo el mail se llamaba Model él le pone Replay entonces es Replay ah model. en esa idea es Dance sí, With claro. Voices sí, claro. con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 De, ¿Dónde está su hijo en este momento? Jorki Palki promueve el feedback con sus oyentes. La esquina de las Mashups, en Jorki Palki 845. Me van una picar, me da una, pica, <ríe> una, picardía. una picardía ¿en serio? Pero no pierde nada, Billy, no se pierde nada, el espíritu sigue presente. Jolkipalki arroba hotmail.com, la dirección de nuestro correo yo, electrónico, yo, yo, yo y lo... nuestro messenger, si nos quieren agregar y pueden hablar con Billy. Ahí, el ¿sí? arroba hotmail.com. Sí, ahí, punto com. Punto com. Desinfle, Billy, ¿qué pasa? Ah, no fue un mal día. Se Pero más, más, allá, más allá de eso, ¿no? Eh, una picardía no que porque el programa sale lindo a veces es la depresión de mayo no no es la revolución no la depresión de mayo ahí está. Como la depresión de mayo ahí está bueno. en junio cuando nos empiecen a pagar pasa la depresión yo te, yo te juro vengo acá y le cambio el corito de la canilla hay una, una poesía de acá yo que para que denuncia eh. la denuncia es <risa> <risa> el, el ámbito de la radio <risa> <risa> oh, apara, antes que no, no, pase algo no no lo permita que, que, que sigue la propuesta abierta de venir llamar una horita <risa> ponete las pilas, dale como no va a tener alguien que llamar a las 12 de la noche sí, señor. te organiza la poner el jueves el jueves organizar la salida y llamar a un par de pibes que tienen celulares qué sé yo y no puede organizar por mancer gt esto qué sé yo venía acá y lo llamaba y le decía eh, salimos qué tal bueno ahora lo llamo al otro y te organizás la salida de acá pero que venga una sola persona pero o sea es que puedo organizar un partidito de fútbol 5 siempre tiene que hacer por claro, menos muy, nueve llamar no haces cadena la avenida la forma toda la cadena completa acá ah, ¿sí ya está una picardía es, una picardía si ¿sí? el empresario ¿sí? Y venís y todo Vamos a escuchar dos más Primero Sí Uno de nuestros mayaperos preferidos Se llama Agro One O Agro 1 bien yeah. Ni idea, Mira, estoy haciendo la señal Pans. Ni idea que carajo Por qué Pan merda Pan se, se ha puesto ese nombre Angul. ¿Qué mezcla? De Pitch Mode Sí El tema Strange Love Uno de nuestros preferidos Strange de... Love la la la la, la. Sí, sí, sí. Lo, oh no. mezcla eso con cocaine de eric clapton no washash uh, no heroin no no no <risa> no coke, okay. no coca uh, no, no, no. es, de acá ocurrió una idea genial mashapear claro Opa. no coke con cocaine cocaine bueno entonces agro one va a hacer un mashup que se llama strange love cocaine que mezcla de pet smoke con eric clapton y después a plus a más D, ¿Cómo? que es otro de oh, los man. mayaperos que... que ¿Significa algo eso no? Acá? Bien, bien. No, A más D. Ay. A ti. Haciendo un mayap que se llama Standing in the Way of, Conne of Connection. Bien. que mezcla? Una banda nueva, inglesa, sí. que se llama The Gossip. El chisme el, chisme, el chisme. Bien, bien me envíe ahí. este tema, me que se llama de standing, the way of, is, standing in the Way of Control sí, que es la banda de una gorda, gorda se llama Pedito, que es una gorda ¿Cómo? zarpadísima, Pedito, Pedito, Pedito, Pedito le decimos acá. Sí, acá A le partir de ahora Pedito, pedito. La, la banda gorda, de Pedito, la gorda, de pedito. La, gorda, la gorda Pedito. La gorda Pedito, sí, la banda de la gorda Pedito, mezclado con qué Con el tema de Elástica Connection Elástica Que es el tema Habíamos hablado de Elástica Con el que abrimos ah. Ayer y Ay, porque, es. porque está todo relacionado Muy Agro haciendo Strange Love Cocaine Después A Plus D Haciendo Standing a Aware of Connection Los Buy en don't lie she don't, lie, she don't Me mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. Y que se pregunta? ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. ¿Mi merienda? ¡Ah! ah, ¿querés mi dinero? ¡Ah! Uh, solo querías divertirte conmigo. No. Te entiendo. ¿Yo, Kipalki? Tu se compañerito, Fogo. Ellos me doy Este sábado, sí, a partir de las 24 horas 12 de la noche. Sí. Sí, cuando empieza el domingo. Sí. Sí. Sí. Vamos. Sí. ¿Y? ¿Va a seguir viendo el resultado de Utah o.? Y estamos claro, abajo. Estamos abajo por cuatro. Pero te estabas mandando el CDAM. Ah, no te mató. Ajá. El C sobrador. Un C sí de mierda. Un C sí de Cid... viejo de mierda. Sí. Ah, ese... ¿Sabes lo que te necesitamos? ¿Este es programa que le hace falta? Perdón. Mira, te pides por bastante, un pediatra Un pediatra. Un pediatra. Un doctor. Un psicólogo. Necesitamos, que ya que, que nos falta el especialista de internet, nos falta... Escucha, no escucha, es buenísimo dialogar con una persona es que, dijiste? Que, que, vive, que vive en un... En un planeta aparte Él, donde el operador no con vos. ya sé pero, pero con voz y Sokolisky me dijisteis yo digo, no Sokolisky no pero lo que pasa es que me da vos pena vos también, Pero eso lo pensaste en tu cabeza una, una, no picard hiciste, una picardía nos falta el especialista de internet nos falta el especialista en Nacho no falta no nada no necesitamos a nadie se van todos a cagar ¿Sí? <ríe> qué hace acá volvió el, volvió el ruido a la sala <ríe> no pero nunca nunca sí. lo vi Matías nada, no, algo, no. no, algo raro tiene Matías Hola <risa> Ha vuelto el gordo no, ¿Querés hacer no, un no. music for Pasa people? Algo. No, me sentí así, agredido por tus comentarios entonces venía a, a prestar atención y te, te veo mal no sé sentí que nah. querés sacar algo brá. tenés una agresión adentro sí, sí, venía a ver a que ¿ves? me lo diga acá en la cara el, el, el, esto para esto es como confesarle un taxista para no esto es como sí, confesarle sí. a un taxista de che estoy mal y después el tipo no sé no sé que te que, que, que se lo diga a otro tipo no sé no que te venga a decir no para que se baja del auto y se sienta al lado tuyo che, pero ahí lo tenés enfrente Decirle no quiero todo, no, no, no. todo lo que le tenés que yo, decir Yo soy lo que le tu psicólogo. Decir. Yo no, soy tu no. estoy, estoy mal. ¿Vos pediste un psicólogo? No, no. no la sí, yo. Estoy mal, pero es muy bueno. Estoy. No. estoy es te pa ¿Te ¿Un puedo llevar, llevar adelante una terapia tranquilamente. Eh, eh, estoy mal por, por, por a ver cómo decirlo por, por, por, por, por, por, por no, no, no saber cómo, cómo ah, no, <risa> no, no, no, no, <risa> expresar lo que siento. <risa> Está bien, no ya te <risa> pues Voy a apretarle. Voy a transformar en palabras lo que siento. Sábado a las 12 de la noche. anda, anda andá, andá, andá apretarle el, el coso de Winam, dale. Ocho. ¿Qué te hace? Oh. Qué mala onda, echaste. Una vez que logramos juntar tres personas en la mesa y vos lo echaste. Qué picante. Qué picante. Qué picante día. Claro, lo echaste. Oye, el día de la picante. Sábado a las 12, entonces, este sábado a las 12, ahí en zona 79, en Sarmiento al 1037, lo dije bien, Billy. Yo le digo, mira, para... Una duda, yo, yo digo 1037 una seguridad que no estoy tan no, ahora Búscalo. Sí. Después, Sarmiento... Para el próximo bloque. Sí, Sarmiento en 1037. Ahí en zona 79 va a tocar agosto. Que hace un montón que no tocan. Primera vez en el año. Y creo que ¿desde cuando Mucho. del que... año pasado. Y mirá, por lo menos. Casi, bueno. Primera vez en el 2007 que toca agosto, que van a estrenar al menos un ah, tema, an... eso es lo que sé. andan a saber cómo estarán. Y que vamos a ver si conseguimos para de aquí. Al jueves, si se anima, sí. un, un tema de ellos. <risa> primera vez, el, el, el estreno mundial, 39. el primer tema. 39, 10-39. bien. O sea, <risa> bien bueno, es igual, iban ahí, se le iban a Pero entrar. no, a la de impar. está impar, porque ah, si no, no lo mandamos enfrente casa por el confuso. No, no le van a tocar tu timbre a la señora del al lado. No. Agosto y Sapo, eh, desde Buenos Aires de Buenos Aires que viene a tocar y después que sabemos de sapo? Fiesta de pop nacional con Nachito y con Juan Manuel, los Matildos poniendo música ¿qué sabemos con de sapo? No sapo? Nada. Gente, Su misterio total debe tener un fotolobo siempre www w, w. vamos a escuchar a después, sí, mientras vinimos al fotolobo, Billy gusta fotolobo.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 Palqui, promoviendo el feedback con sus oyentes. Dedicado a Nachito que va a empezar a venir los jueves y Qué no barbaridad. los martes. Ahí está. ¿Sí? Novedad. Novedad. Cambios. <ríe> si no lo Cambios en la programación, en la alineación de Joki si, si no lo decimos acá, no lo vamos a decir. Bueno, sacaba Joki Palky. Hot... No. Nuestra hot... página de cabecera de todos los martes. <ríe> Uy, se escuchó. Vino Mati a disfrutar con nosotros de alopendeja.com Que ya debería estar empezando sí. a pagarnos una tanda no, o algo. No, se, se tiene que convertir en una página paga. O que nos pase los mails de algún ¿Viste? que otro elemento que aparece en la Qué página. Buena. Sí. Casi es que tipo... difícil de dejar de mirar. Se ríe, Casi que difícil. Sí, Uy, casi, casi que. Sí. No mí, no, no, no, esto no me ayuda. Distrae demasiado. No, no, no. No ayuda tu tristeza esto. No. No la verdad que. No. Pero, bueno. Nos vamos. Nos vamos yendo con la poca dignidad que nos queda. Sí. Ahí. Está. Y nos quedaremos no sé cuánto, tres o cuatro minutos que nos queda. Que Ahí tengan... se conectó Constanzo. Saludos a Constanzo que seguro nos escucha la semana que viene. Porque él escucha siempre en diferido. Ahí. Es nuestro fan porteño. Ahí. Para lo que dicen que los porteños son porteños. No, porteño, porteño así particular. que un abrazo para él seguramente cuando lo escuche después vaya por teléfono o me va ojalá a por el message Ojalá Ojalá, ¡Oh, qué guay! ojalá. saludos saludos. Ojalá hasta Gracias. mañana. Esto fue Palki. El disco de la semana es lo nuevo de Nine Inch Nails. Uh, groso. El disco se llama Year Zero Año Cero. Pero salió en el 2007. Le pifió por 2007 años. Así que vamos a escuchar a Nine Inch Nails haciendo Capital G. Hasta mañana. Esto fue Palki. Television? Those motherfuckers it didn't last too long huh, huh. I'm sick of hearing about the has and the have not Have some personal accountability The biggest problem with the way that we've been doing things is The more we let you have, the less that I'll be keeping on me well, I used to stand for Now I'm on my hands Oh my god, no this one Who sends his name with a capital G <laughs> Don't give a shit about the temperature in Guatemala Don't really see what all the fuss is about Ain't gonna worry about no future generation and I'm just somebody gonna figure it out Don't try to tell me how some power can corrupt a person You haven't had enough to know what it's like You're only angry cause you wish you were in my position Now nod your head because you know that I right.